provincia busca concretar un proyecto urbanístico en la toma de los hornos. Luego del fallo que ordenó archivar la denuncia por la toma de un predio en el barrio platense, el subsecretario de hábitat de la comunidad bonaerense, Rubén Pascolini, expresó que desde la provincia se ha tomado la decisión de poder dar facilidad a la concreción de un proyecto urbanístico. Sobre el conflicto con el municipio, el funcionario expresó que las tensiones comenzaron luego del desalojo sucedido en Guernica. En este sentido, manifestó que La Plata es una de las más desiguales del país y negar este proyecto urbanístico es no hacerse cargo de dar soluciones a la necesidad que tiene la gente. Trabajadores del Instituto Biológico movilizarán al Ministerio de Salud. Las y los trabajadores autoconvocados del Instituto Biológico Tomás Perón organizados en asamblea movilizarán a las 10 de la mañana hacia la sede del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 51 entre 17 y 18, en reclamo de insumos, mantenimiento y reparación de equipos y otras necesidades que tiene la institución. Volverán a expresarse en contra del proyecto de transformación del Instituto Biológico en sociedad del Estado, el cual, según afirman, atentra contra la salud pública vulnerando el derecho constitucional que tienen los ciudadanos argentinos. Un servicio que informa Más cerca. Más cerca Vecines de Meridiano V volvieron a reclamar por el servicio de recolección de basura. La falta de contenedores en el barrio, el cual actualmente cuenta con una sola unidad, afecta a la recolección adecuada de los residuos sobre calle 71, lugar en el que se encuentran varios bares y restaurantes que descartan sus bolsas de residuo en el borde de la calle. Esto produce la presencia de roedores y otros animales, impedimento del transitar por calles y veredas y otras problemáticas.